O eh sea, ambiente mayor no ah, hablaremos sí, en eso suyo. Es Gracias. Sí, eso yo me cuido. Yo no te espero, no sé si las usaremos. Bueno, pues genial, pues creo que a... Hola, hola. Hola a todos. Eh vamos a presentar Tabulario, este, este libro de relatos de Sergi Puertas. Yo estoy muy muy honrado y muy contento porque Sergi es uno de esos autores que no se que no se prodigan demasiado, no porque no escriban, sino porque no no porque no publican. O sea, no publican todo lo que deberían. Y es un dato que le honra, por lo menos desde mi punto de vista más como como autor, una una cosa que suma, o sea, porque el tío escribe y una vez termina eh, se da cuenta de lo mucho que le asquea el mundillo editorial y el tener que colocar su libro y el tener que vender su moto y el tener que explicar lo que hace, o sea, que qué qué qué es eso, ¿no? Tener que defender lo que haces, explicar lo que haces. Sergi ahí decide desviar sus energías y seguir escribiendo y se pasa la puta vida escribiendo, estoy seguro de que tienen los cajones llenos de de de libros que que no hemos leído a los que sus amigos tenemos acceso y que de vez en cuando, pues como en este como en esta ocasión con impedimenta, pues todo el mundo va a tener acceso a esta a esta a esta antología de relatos, seis relatos media docena, como los huevos, y que es una es una cosa como es como un tresillo de pesadillas. Si habéis leído a Sergi Sabréis que aquí hablan de en la contraportada, el editor no ha podido venir, así que lo voy a decir, hablan de Ballard, de Cronenberg, yo no veo a Ballard ni a Cronenberg aquí, pero sí que veo, por ejemplo, a a, a otros luminarias como a Roth Kerling, voy incluso a, a autores de de de metal urbán, ¿no? Porque ese sí tiene algo de de de de humanista, ¿no? Lo que hace él es una especie de ciencia ficción alegórica, hace alegorías sociales con las que todavía al fondo pulsa una especie de de idealismo, aunque él no lo crea porque le vence siempre el rollo caústico y el rollo destroy, pero hay un idealismo en el fondo, ¿no? Él serías una buena persona. Y eso es eh, juega en su contra, pero bueno, son relatos eh muy muy humanistas eh eh que sí que se pueden comparar, por ejemplo, esto también lo hizo la contraportada y aquí sí que estoy de acuerdo con Black Mirror, la la serie de Charlie Brooker, en el sentido de que es ciencia ficción, pero que no es no es prospectiva, sino que está dando la la mirada inmediata, del presente inmediato, o sea, no está no está intentando explicar el futuro, sino está explicando lo que lo que está ocurriendo en este instante inmediato. O sea, cuando empiezas a leer los cuentos de Sergi, nunca sabes dónde estás, nunca sabes dónde te encuentras en todos, creo que en todos, al principio dices, "¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué es esto?". Y poco a poco te vas situando, vas como como tomando noción del del entorno, vas entendiendo lo lo que es aquello vas contextualizando y te das cuenta de que el entorno, el contexto es el tuyo, es el mismo que que en el que tú te encuentras, ¿no? O sea, es como una especie de pesadilla, pero no despiertas de repente como en las películas, sino que despiertas para darte cuenta de que sigues estando en esa puta pesadilla siempre, o sea, que nunca termina, ¿no? En ese sentido, pues es un, o sea, todos todos se acogen a, a aquello de la a la segunda ley aquella de la termodinámica, ¿no? De de la entropía, o sea, si el caos se eh, en cualquier sistema el caos siempre va a ir a a más caos, a más va a crecer la la entropía. Todos los relatos van en esa dirección. Eh muchos de los relatos son planes, son gente que quiere hacer cosas, siempre va a salir mal, lo sabemos, siempre va a salir mal, todo el tiempo va a salir mal. Pero eh en el fondo son eh, hay hay un buen rollo de fondo, yo creo, o sea, en en una en una selección de de de ciertos relatos como en este caso siempre va a haber uno que te ha gustado menos y otro que te ha gustado más. Yo el que me ha gustado menos no sé cuál es, pero el que me ha gustado más sí que lo tengo muy claro y y es el único del libro que tiene final feliz. Es el único que no publicas. No, no hemos hablado antes, eh, o sea, yo estoy tan encuriosido. No, como... yo el libro eh, lo he terminado esta mañana, o sea, que no no le he dicho nada tampoco. El único relato de, del libro que tiene final feliz, pero final feliz dentro del universo narrativo de Sergi Puertas. O sea, un final feliz <risa> para Sergi Puertas es Obviamente la, la la que se extinga esta puta especie humana, ¿no? O sea, eso es es la única manera de de de conservar un poquito la dignidad, desaparecer el error evolutivo que somos, desaparecer de aquí, que echen que echen que echen sal para que no volvamos a crecer nunca más y eso es un final feliz o lo que más se acercaría a un final feliz. Y hay un relato que va que es una especie de mapa que va en esa dirección, se llama se voy a decir, es que no me acuerdo, porque en mi cabeza tiene otro título. Se llama pegar como texto sin formato. Sí. En mi, o sea, lo único que que podría hacer mejor este relato es si se titulase Valencia. ¿Eh? ¿Sí o no? Porque es un rato que empieza con la corrupción valenciana y tira millas. No no no voy a contar nada más, pero es es es maravilloso, es es es es como una guía, una una salida, la única posible a a lo que somos, ¿no? Eh es como como eh misión imposible pero en plano secuencia y ahí ya hago mi asociación de ideas ya lo llevo a mi terreno plano secuencia quién diré el mejor director de plano secuencia que hay quién es valenciano además Berlanga misión imposible dirigida por Berlanga <risa> o sea un un puto sueño ¿no? Esto no lo va a hacer Sergi Aki. Y en fin, todos los ratos tienen ese punto de eh, serios muy anglófilo pero pero todos ahí se empeña siempre en en el rollo oral castizo español, ¿no? En que estoy presente siempre. Eh, quiere significarse un poco en eso, el ¿no? rollo verlangueano. Y eso se agradece mucho, porque eso es lo que le acerca al esperpento, que es pues lo que nos explica y lo que de verdad arroja luz sobre las cosas y en esto creo que es que es un crack. Yo creo que es un libro eh, se resiste a llevar por la catástrofe y tiende a, hacia esos finales chungos, que digo, pero en realidad está haciendo siempre comedia porque es porque es una buena persona. Solo puede hacer comedia. Yo creo que es un libro muy divertido y Mickey Otero supongo que estará de acuerdo en que es un libro divertidísimo, vamos. Estoy muy de acuerdo en que es un libro divertidísimo. Eh y en que el relato que debería haberse titulado Valencia es probablemente el que me guste. Ajá. A mí más también. La canción esa de Valencia no se acaba nunca y yo quería que este relato Valencia no acabara mai, pues o sea, es un relato que realmente fuera en tiempo real, una especie de no tal pie, que sería el relato de Sergi de todo lo que fuera sucediendo en Valencia. Y también estoy de acuerdo con la idea de que de que entras en los relatos si eh te cuesta mucho hacerte al sitio, es decir, no sabes dónde estás y tal, y a mí me ha recordado como la imagen de entrar en un bingo, ¿no? En los relatos que he leído de Sergi, sabes cómo entras, pero no sabes de ningún modo cómo vas a salir ni cuándo, ¿no? Y probablemente salgas borracho dando tumbos después de haber visto una serie de personajes esperpénticos y y con una extraña mezcla de de alivio y también lo que tú decías de de no poder de regresar, digamos, a la realidad habiendo aprendido que la realidad es aún peor de lo que sospechabas que era, ¿no? Eh y entonces procesas a reírte como como evidentemente toca, ¿no? Yo creo que también en leyendo leyendo el libro yo yo yo a Sergio no lo conocía personalmente, pero también he visto como una persona como pues eso, pues muy enfadada, ¿no? O sea, que estabas como bastante cabreado, ¿no? Que eres un, bueno, bueno mío no, no, en ti, no. pero pero en el fondo en el fondo sí que estás en, en, enfadado, ¿no? Y entonces yo pensaba en la idea esta de cuando alguien te pregunta, "¿Qué te pasa?", ¿no? O o te dice, "Te doy 1 euro a cambio de lo que estás pensando." Que dices, ¿Qué dices? Que poquísimo valen mis pensamientos, ¿no? Eh Y qué te pasa, qué te pasa? Pues te pasan muchas cosas, ¿no? Es decir, o sea, planteemos un día, te pasa planteemos media, por ejemplo, hoy entre muchas otras cosas, no voy a detallarlo, pero pasa que que que haces una llamada, digamos, para pedir información y te retienen la llamada un mucho rato y tienes que hacer esta especie de rayuela o de zincana de si pulsas 1, si pulsas 2, etcétera, etcétera y la cosa se eterniza eh para siempre, ¿no? Pasa que después cuando te contestan la la canción que hay en llaman espera cuando tú ya estás desesperado he empezado a son era una llamada a un banco y he empezado a a sonar Cry Baby de de Janis Joplin y quería sollozar directamente al mismo tiempo que golpear con un con un cazo a la persona que me estaba extendo a esperar tanto, ¿no? Pasa que después he bajado al metro y no sé si ha sido como que me han deslizado una idea, una sugerencia de lo que podría hacer con mi vida, porque el metro, la voz en off del metro me ha dicho que que estaba terminantemente prohibido tirarme a la zona de vías. Entonces, entonces pasa también que después he mirado mi saldo en el cajero y en esos segundos que duran más tengo un tiempo interno mucho mayor que el de un terremoto, esos segundos entre que pides el saldo y te lo dan. Eh, he meditado mucho sobre sobre esta jornada y y finalmente cuando cuando cuando sí que finalmente he sacado el dinero eh, había como una especie de eslogan publicitario de este es el primer día de de tu nueva vida, ¿no? <risa> Podrían haberme dicho como la voz en off del metro que sugerirme que fuera el último y sería un desenlace más Sergi todavía que decirme que es el primero, ¿no? Y yo creo que todo eso de alguna manera está en, en están los relatos de Sergi, por ejemplo, hay algo muy curioso que es de qué manera irónica utiliza la la retórica de la publicidad, ¿no? y de la autoayuda, es decir, de qué manera se han apropiado de cualquier y han vaciado cualquier palabra más o menos luminosa, ¿no? O sea, desde la libertad hasta, bueno, hasta hasta cualquier otra palabra, ¿no? Que esto que lo decía Nietzsche, lo que hay algunas palabras que que son como monedas que han perdido el uso, han perdido el el troquelado de tanto uso y ya no se sabe lo que valen, seguramente son chatarra ya, ¿no? Y en los relatos de de Sergi está lleno de de de este además le pone las risas, pone poner los signos de exclamación, y ahí, está lleno ahí. como de mensajes y de eslóganes de estos como de motiv motivacionales que en realidad dan una pelusa y un y una asqueta absoluto, ¿no? Y está trufado de eso. Hay un hay un momento iba a decir que que leyendo yo no sabía si si lo que estaba ocurriendo en el relato era un concurso de televisión o una entrevista de trabajo. Sí. Sí, sí, sí, sí. sí. Hay un momento en que ahí son dialogando sí. unos personajes y digo, hostia, no sé si están en un concurso de reality show porque hay elementos que sí que te sitúan, no hay un plató, no sé, o es una entrevista de trabajo o ya es un híbrido de de las dos cosas. Es un híbrido de todo, ¿no? Como la cosa esta de hay otro personaje que drenan sus recuerdos para hacer ficciones televisivas, que me parece como muy guay, ¿no? Porque todo el mundo como pretende convertir su vida en en algo interesante explicándolo en tiempo real sin conocimiento de recursos de composición mm. y estilo básicos de la novela como puede ser la elipsis, es decir, la gente <risa> explican en tiempo real todo lo que le va eh sucediendo y todo el mundo aspira a, aspira a ser el protagonista de una especie de de sitcom o de telenovela y me pareció muy guay estirar esa idea, caricaturizarla hasta llegar a ese extremo. Yo no sé si se parece a Valar o no, pero sí que hay en eh, la guía de la autopista Nuevo Milenio, en la recuperación de artículos hay un artículo del 77 de Ballard donde explica que que todos los seres humanos acabarán eh, grabando todo aquello que les pasa con unos dispositivos de vídeo y luego llegarán a casa, lo dice tal cual, y llegarán a casa y elegirán los mejores perfiles, les pasarán, les aplicarán los mejores filtros, que son los filtros de las redes sociales de Instagram, mm. etcétera y crearán una especie de ficción de subida en la que ellos serán los protagonistas y el resto de gente que los rodea se verán relegados a actores de reparto o a secundarios eh, de lujo, ¿no? Y yo creo que esto sí que está en los cuentos de de Sergi, ¿no? Es plantear una hm mm, plantear una una escena o plantear una neura, casi de un modo costumbrista y luego irla caricaturizando y convirtiéndola en una distopía. Yo siempre pensaba que el género para explicar España eh, era necesariamente el el esperpento eh y realmente la distopía funciona de puta madre también y tú lo has demostrado porque realmente ves España en cada una de las de los relatos, vamos, de las de las líneas para para la tele y tal, por ejemplo, esto de el rollo mediático, es una cosa que me en las entrevistas que he hecho me preguntan mucho, ¿no? Porque la tele está como muy omnipresente y Y hay un tema muy curioso, es que yo eh tele tal como la conocemos, eso que echan por antena y todo eso, no he tenido en los últimos 25 años, así desde que me fui a casa de mis padres, eh lo veo todo enlatado y me siento delante de la tele, pongo algo, eh me lo disfruto y sacaba y me levanto, ¿no? Entonces, para mí la tele, el contacto que tengo con la tele, siempre es en contextos que estás en casa de un amigo, en casa de tus padres, en un bar, Y ahí como esa voz molesta, ¿no? Esa gente, ¿no? Yo la, tele la la percibo como gente. Hay una gente que eh está hablando muy alto y dices, eh ¿por qué no se eso, eso molesta mucho que, que se callen ya? Porque ¿por qué tienen que estar con nosotros, ¿no? Claro. Y igual por eso también la Tere se va se va metiendo bastante en las historias, ¿no? Porque es como una especie de de anomalía, ¿no? Como de intrusión ahí, sí, sí. No, no, la tele y toda la tecnología, ¿no? ¿no? Eh, hay como también. ciertas distopías que tienen que ver con, no sé, con invasiones exteriores o con tal. Da... Y en en tu caso es como una distopía que tiene que ver con nuestros miedos, con el horizonte tecnológico y con nosotros como infectados absoluto, como seres muy muy raros por culpa de estas tecnologías, ¿no? Hay un relato en la que hay un tipo que que por culpa de no manejar bien un Bluetooth no consigue desembarazarse de una especie de máquina que llega acoplada No sé si qué les explicar sí. más este. Bueno, eh básicamente es la clásica historia que he echota la vida que es la de un pobre come mierda atrapado en una situación horrible, solo que en este libro es mi primer libro en el que meto elementos fantascientíficos, me doy cuenta de que eh puedo llevar las cosas a unos extremos ya totalmente grotescos, eh que bueno, eh, me dan mucho juego. Y bueno, sí, es la historia de un tipo que trabaja de camarero y va complicada como una cosa que por por no saber eh, manejar el bluetooth y los updates del firmware eh, y todas esas folladas eh eh bueno, eh, la cosa se convierte un poco en aspecto de la metamorphosis 2.0 o algo así, ¿no? Pero, eh, Pero en realidad es un tío que no puede desconectar de su curro, que no puede quitarse el uniforme de trabajo, ¿no? más bueno, sentido eh, de de alguna manera al, fina, al final el contexto en el que vivimos, ¿no? Eh te condiciona cómo vives. Estamos todos ahí con las mierditas sin poder desamparzarnos de del del de, de correo tónico, de muchas cosas que no, no sé, no puedo hablar por los demás. Yo yo lo he perfilado como algo muy agresivo y que se me está merendando el tiempo y y que solo en ese mes y pico de verano que me voy y, y y estoy lejos de todo aquello, o sea, no tengo un alivio, una paz eh, espiritual a todos los niveles, que digo eh de verdad, eh, nos hemos olvidado de que esto existe, o sea, comunicación cero con el exterior, eh, ¿Eh? simplemente lo que está sucediendo aquí y ahora, eh, punto y pelota. Yo, por ejemplo, cuando me voy de vacaciones yo no ni tengo acceso al, al correo ni al móvil ni a nada y y es la pasa absoluta. Y el problema es que el resto del año, lo gravísimo es que aquí podría argumentar que, no, es que estoy en, a ver, eh las circunstancias me obligan el trabajo y tal. No, no, hay una patología eh a, a la que que yo mismo estoy haciendo check del mail y del fevo y tal de de una manera patológica, o sea, realmente se me ha ido de las manos me de las manos y y como lo relato y cuando miro a mi alrededor en el metro veo que a todo el mundo se de las manos y <risa> y me me da mu, me, me da mucha impresión pensar que en, en un mundo en el que estamos tan terriblemente preocupados por todo a tantos niveles de de salud, de lo que comemos, de lo que enseñar a nuestros hijos de tal, eh el tema de cómo ha entrado la tecnología y arrasando con todo y no, y, y miras a tu alrededor en el metro y todo el mundo está así eh no hay un un un debate real sobre eso al menos a la magnitud que corresponde bueno igual están eh, eh no, es una enfermedad mental no severa a ah, bueno eh, no sé si severa hay que calibrar habrá casos de todo pero pero en, en realidad es una enfermedad que padecemos todos a, a distintos niveles no es más que otra pero sí. creo que bueno igual están enviándose whatsapp discutiendo este mismo tema de una manera muy <risa> muy estricta claro. y muy muy estricta con ellos mismos y muy pero por WhatsApp como seguramente esos mensajes de Facebook, ¿no? Que habla en el Facebook no sé qué, y me voy a borrar, no sé qué haya o sea, sucedido. Lo estoy diciendo por Facebook, o sea, se ha reído Meta, Meta red social, ¿no? Donde ya no se entiende nada, ¿no? Sí, sí. Hay también como, bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Como como como no somos convertidos en, en unos cyborgs con un poco de Asperger y demás y Y tú realmente tú cuando decía Rubén que eran relatos y era una narrativa humanista, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay un momento en el que hablas un personaje, uno de los personajes habla de los un uniformes como enfermedad mental, que es algo que me <ríe> que me gustó mucho, ¿no? Sí, igual ese es el que tiene un poco más de fabulilla, ¿no? Un poquito más eh bueno, no es al principio, no en el primer tramo. Lo, los otros son en mi viejo relato de toda la vida de algo que tiende a la catástrofe de una manera natural, va de a poquito, tú buenas personas que estáis ahí, hay una situación y a ver qué pasa y y en realidad eh en eso no no no ha variado mucho lo que he escrito. Pero tú sabes siempre qué qué vas a tienes los finales, ¿no? Porque son relatos largos, son bastante largos, relatos de 60 folios, o sea, uh -huh. y son vas pormenorizando mucho mucho mucho, o sea, a veces tienes la esperanza de acabar en otra parte, no, tú sabes que vas hacia hacia hacia lo chungo. Siempre. En en en realidad solo lo sé porque me conozco, pero no has no predemeditado, eh, ya digo, es es es la los pongo ahí y van hacia allí, eh, yo no lo que no voy a hacer es pararlos o forzarlos en otra dirección, eh, uh -huh. me no me, me sentaría gusto con eso. Eh Y la verdad es que normalmente yo he tenido bastantes rechazos editoriales. Como tú bien dices, tengo un cajón lleno de mandanga. Pero tenía, tenía muchos del rollo de, bueno, eh, incluso en una parte central de, que te están leyendo y dices, hostia, hasta aquí muy bien, eh, me está gustando, me lo interesa y tal. Y al final digo, no, mira, porque los personajes son muy negativos y es muy difícil empatizar con ellos y tal. Y yo en general, la verdad, es que no tengo esa sensación con la mayoría de mi obra porque me doy cuenta que hago una cosa que es que es verdad que mis personajes centrales en novelas son bastante miserables, bastante cutres, pero todo lo que tienen alrededor es tan espantoso que que a, que al final eh ves a esa persona atrapada en eso y dice, "Cada claro, hacer lo que puedo, lo que puedo hacer", y cuando todo es mierda todo alrededor eh salpica y acabas en mierda, o sea, es, es inevitable. Y y en en cierta medida no lo hacen mal del todo. Pero yo creo en este libro sí que hay personajes centrales muy muy muy despreciables. La, la verdad que Bueno, hay un hay una a unos eh que a ver, aquí sí que no hay mucho que decir porque es gentuza sí. por las calles. Sí. Hay en en el que empieza como que no sabes si es una un relato de atraco a un banco o si o sea, si, o si es un reportaje sobre corrupción, intercambio de mails para cometer alguna atropelia, así de corrupción urbanística y que acaba siendo algo todavía todavía peor es esa sensación todo el rato, no sabes. O sea, eso te da puto asco desde el primer instante y sospechas porque siempre que en algunos casos de corrupción en España se han filtrado eh se han filtrado el contenido de los correos electrónicos siempre han sido no sé, yo no sé si es porque siempre siempre había como pensado que los adultos tío funcionaban de otra manera, ¿no? Entonces y es aplicado digamos a a a la gente que domina el mundo, no no yo hasta hace relativamente poco no pensaba, tío, que el mundo lo lo pilota lo pilota a un mono disfrazado de botones como como sucede, ¿no? Y entonces cuando se filtran estos mensajes y verlos mensajes eso, pues yo qué sé, el de Urdangarín firmando como el duque empalmado, este tipo de mensajes eh eh te temes lo peor, ¿no? Y en este relato lo que pasa es que pasa eso, o sea, vas viendo cómo hablan entre ellos de un caso de corrupción o lo que sea y la cosa va enturbiándose cada vez más. Yo no sé si cómo te viene esa arriba para para cambiarlo <risa> de esta manera y decidir Para irlo llevando hacia donde Para ir encabronándolo sea. de esta manera tan Bueno, eh yo de, de alguna manera también he hecho relatos porque el relato pienso que es un buen formato aunque sean relatos muy largos, eh un poquito para experimentar con cosas que igual en novela no no funciona del ideal, ¿no? Uh -huh. Y si sí hay una ha habido una voluntad todo el rato de mientras escribía de arriesgar, o sea, de a, a, como escritores eh, tendemos a muchas veces y yo sobre todo tengo esta después de haber escrito los últimos libros tengo esta sensación y es una época que igual era un poco demasiado conservador. Tú quieres tienes a tus personajes, tu contexto, tu clima, tu lenguaje, tu tal uh -huh. y sabes que aquello va a funcionar y lo tienes todo controladito y tal, ¿no? Y yo en este libro, la verdad menos que vi, sí que había todo el rato el rollo de, bueno, si entra sobre cosa que eh claro, la primeras impresiones me cargo el relato, porque eso es muy loco. Uh -huh. Pero dices, "No, no, vamos a hacerlo funcionar." Y entonces eh lo llevas a otro nivel y otro uh -huh. y un poquito eso ha sido de esto. Eh pues, y ojo, eh, la mayoría de veces es durante mientras escribía el rollo de, "Guau, esto se me ha ido totalmente de las manos." O sí. sea, esto se va a caer a pedazos. Eran no, pero pero bueno, luego No, no, entiendo que le gustó y No, no, era, no, es normal que le gustara. Le aguanta y Entonces, tal, pues todo bien, todo No bien, no, bien. no sé no no sé si se si mosido demasiado, claro, eso, o sea, es una barbaridad de del libro y es un talento como muy violento y muy y al silbestrado y y muy, muy enfadado, y muy valiente. ¿no? Ver, para, para es que me ha dado enfadado. me ha dado tres patadas de, de para que lo dejara más. Oye, y, más y, la, claro. y, la, y luego de... La, no la imaginería de la ciencia ficción, decías que es lo primero que has escrito y no había caído en eso, o sea, habías hecho un tebeo, sé que habías hecho un tebeo. Claro, ¿no? a ah, es, eso Pero eso es la primera vez que, que metes aquí que supongo que eso te ayuda, ¿no? De pronto, o sea, a, a lo de venirte arriba y a lo de ir encabronándote que decía Miki, o sea, de pronto puedes meter elementos como muy directamente literalmente muy muy muy grotescos, ¿no? Con el tema de la ciencia ficción puede ir por el TV definitivamente. O sea, yo en mi puta vida me había visto como un escritor de ciencia ficción ni de nada fantascientífico ni de nada de, de, de esto. Eh igual que tienes como una visión, ¿no? de de escritores que te gustan eh es considerado ahora, no sé, Philip Roth ahora va a hacer una novela de ciencia ficción, no sabe eso uh -huh. o o Tobias Wolff, que O sea, no no tiene ni pies ni cabeza. Yo y en en mi puta vida me me he visto escribiendo de de nada aparecido. Yo es mi el resto de mi vida hasta que escribí el cómic fue realista y el cómic básicamente eh, sí que estaba un poco bueno, definitivamente marcado que tenía ser un cómic de ciencia ficción. Eso eh, me me propusieron hace 4 años así escribir un cómic y eh, Yo nunca había escrito un cómic, pero me encanta, soy un gran lector de cómics, eh un gran yonqui en medio y teníamos ganas de hacerlo. Y presenté una sinopsis eh donde había un tipo que para mí era una una historia sin ningún elemento fantascientífico, donde un tipo de 20 años eh tiene como un blackout de memoria que se le borran 20 de su cabeza y un buen día pues es como si tú ahora te vas a dormir con 23 años, te cuando te despiertas tienes 43, me ha pasado. Has olvidado todo, has olvidado el intervalo, ¿Qué ¿no? Pasa? Ah, esa era esa era mi historia y se la presenté a la editorial y me dijeron, está muy está es que no buscamos a ver si es ficción. Entonces, eh les presento una historia que la era digo es un tipo de 20 años, de espera con 43, pues trabaja en un sitio de videojuegos virtuales, en el futuro, tal, no sé y me dijeron, "Adelante, no sé, pasa, nos encanta, cojonudo." Y y entonces eh empecé a, a a me vi con aquello, en plan, hostia, a ver cómo manejo esto y me lo pasé, problema me lo pasé cañón. Y por otro lado vi que a mí lo que me daba mucho miedo de todo aquello es eh luego hacer algo que se percibiera como algo por encargo sin alma, uh -huh. que tampoco era lo mío y tal, pero que va, me me vi muy cómodo ahí, y me me reconocí mucho también la historia lo que era y tal, y mí, la historia de catastrófica toda la vida, o sea, de poder y y cuando acabé el libro, de hecho todo lo que he escrito desde entonces tiene de elementos fantásticos porque ha había como una especie de iluminación de normalmente te inventas los personajes y las situaciones, es el fod inventar el mundo, es mucho ah. más jodado. ¿no? Voy a inventar todo lo de alrededor. Es es es más difícil también, la verdad, sí. es como un huevo, pero me cuesta, me cuesta, pero pero es mucho más divertido en frente de la, la verdad. A cierto nivel la percepción que es mentira, pero a lo mejor me canso de esto y vuelvo al realismo pero la percepción es que has estado haciendo el tonto. Eso es mucho más divertido. Es que te estás haciendo todo. te lo puedes inventar todo. Es realismo, es realismo. El libro es todo el tiempo realismo. Lo que pasa que claro. la dirección artística es como pues como la peli de Flash Gordo, no, ¿sabes? O sea, puedes empezar a meter colorines, gente disfrazada, bebidas sí, pero... de color verde, claro, o sea, claro, las son evade evade personas, o sea, ¿no? Si uno, uh -huh. Yo creo que eso más o menos sigue uh -huh. sigue siendo no, no ni hablo de tecnología ni de, de cómo funciona ese mundo ni como tú dices, cómo os decir, vamos, no No me molesta en dibujar ese mundo más que como marco uh -huh. para poner a esas personas y, claro. y ver cómo se manejan. Qu quizá no te molestas en dibujar el mundo, aunque podrías hacerlo porque sabes que vas a destruirlo, como sucede. Así Creo es. que era Curvón Ewood que decía así que es. no eres escritor hasta que en alguno de tus relatos o de tus novelas eh, planteas el fin del mundo de alguna manera. Y, y me da la impresión de que podrías como trabajar como guionista en, las, en 100 maneras de morir, estos programas o así, en 100 maneras de acabar con el mundo porque realmente en algunos eso sucede y sucede de una forma muy imaginativa. ¿no? Bueno, o sea que no sé si disfrutas más creando el mundo o cargándolo, <risa> <risa> cargándolo me no, bueno. lo disfruto porque me lo cargo varias veces en el libro. Pero literalmente, pero pero por ejemplo dibujándolo, sí que hay el tema eh un uno el dibujante con el que hice la novela gráfica esa que salió en Norma, eh es muy amigo de un muy, muy fan también y se le le lo que escribo y muchas veces por ejemplo me me dice, "O sea, hasta podemos hacerla en cómic, tío, no sé igual." Y, y y y yo creo que por ejemplo la mayoría de las cuentos de este libro, no, por ejemplo del de, de del tipo que lleva aquello adherido al cuerpo y todo eso, eso al final uh, se resentiría, ¿no? Porque un poco la oh, me gusta jugar un poco con con esos eh, con esa neblina que, sí. que te tienes que imaginar sí. cómo qué coños aquello, ¿no? Sí. Casi toda casi todo lo que sale de tecnología en el el libro está explicado lo justo. Y tú tienes que ir a los huecos y yo creo que eso es eh la parte que bueno, que sigue teniendo la literatura que que mola explotar porque es lo que mola, o sea, el momento que lo plasmas en imágenes, en dibujos, en cinematografía, lo que sea, eh estás matando algo eh porque estás dando ya el material mascado. Eh, eh, lo, lo bonito de la literatura es eso, ¿no? Ya eh, verdad le es que siempre lo he tenido a cierto nivel, mi puta libe, mi puta vida una inscripción física en un personaje en una casa ni casi nada, o sea, me, me, cada cual eh, es muy libre ahí y yo creo que yo no sé si hasta hasta qué punto somos conscientes de lo que escribimos y tal y me doy cuenta realmente ante poco, pero que a veces cuanto menos expliques mejor porque es la joder, la gracia del formato, uh -huh. eh, que que uh -huh. ya y, y también es porque hay como una visión de estos artilugios o de esta tecnología así como eso como poco explicado y tal, como de cuando el futuro tenía futuro, cuando las llaves eran de latón y estaban medio oxidadas, ¿no? Eh de cuando los cazavampiros fumaban con una mochila de protones detrás eh y también hay esta como ciencia ficción, ¿no? de tecnología vista de una manera aniñada y por lo tanto asustadísima, pero también muy divertida, claro. Bueno, está la casta española, ¿no? Ahí os tirais eh un poquitito eh ese igual que los correos estos que hacía de Eurandarin. Tú tema realmente cuando lo dibujan en los periódicos a veces dibujan como tramas, o sea, super bien orquestadas con organigramas y tal, sí. pero luego son cuatro patanes enviándose mensajes de fotos de tetas, oh, sí, claro, sí, sí. Claro, es es es la casta española y sí, sí. y claro, eh la tecnología uh -huh. a la caspa española, <ríe> la tecnología llega la casta española, tecnología futurista a las castas españolas, casta. Uh -huh. No no queda otra. Pues no sé, igual si la si queréis vosotros preguntar algo a Sergi. Si... Son 6 relatos. Eh seleccionaste para publicar 6, tenías más como por el tema de Félix. Lo los la verdad que los los escribí como como libro directamente, porque ahí hay hay una cosa que me parece bastante flagrante que es que eh este tipo de relatos eh si no saben como libro no sirven absolutamente para nada y yo soy un superfan de de las novelas, de los, los relatos muy largos y tal, o sea, me da mucha pereza normalmente el novelón gigante y me da pereza el rollo troceadito blog de relatos cortitos. Pero te das cuenta eh, que si tienes un relato de 60 folios Eso eh para revistas no lo quieren. Ah, no sé cuántos. Para las antologías tampoco. Parece que seas el, el que se va a apropiar de medio puto libro, ¿vale? Porque <risa> sea, a mí me han me han, me han rechazado, hostias, muy güero bueno y tal, pero no tienes otro algo más corto y y para los premios tampoco, los premios y si mira las distinciones, son extensiones ridículas, pero el rollo de he jurado gandulete que he tirado bueno, <risa> más de 5 páginas casi no y y eh, la verdad es que escribí que un primer cuento que es el de sociedad modular pen que es y pensé, bueno, este rolito así españoluco con tecnología y tal Igual aquí hay algo y decidí hacer un libro de de relatos, pero la verdad es que si no había salido como libro, esto me lo hubiera comido con mi pan, no, no no puedes hacer nada con ello. No no lo van a querer ni en antologías, ni en premios, ni ni en revistas, ni en nada. No quería decir que no me recuerda mucho lo que da es te abre muchas posibilidades porque cuando puedes inventarte la realidad puedes hacer que pase cualquier cosa, es decir, si pones eh, personajes en un contexto que todos conozcamos y tal, hombre, ve ahí un margen amplio de de movimiento, pero si realmente estás jugando en un universo donde de la buena manera las leyes son distintas, no me refiero a leyes eh nada galáctico ni nada, sino en eh, otro tipo de sociedad, otro tipo de funcionamiento, otro tipo de todo. Eh se te abren tantas posibilidades que igual da a ver, digo, ¿no? Eh no sé, eh sobre no sé, si te contestando demasiado de la pregunta, pero pero de de eh da más libertad, da más libertad, pero te, te da tanta libertad que realmente en un sitio donde puede pasar cualquier cosa eh eh tienes que ir con mucho cuidado para no enloquecer y haciendo hacer una cosa un sin dios, ¿no? Que llamamos una cosa que esto no tiene ninguna esta. O sea. Y y hablando volviendo a Cadíc que la verdad es que yo soy muy muy fan de Cadíc que ese eh, no sé, igual me he leído 15 novelas suyas. Lo, los relatos sí que me parecen un poquito más pulp, supongo que ha obligación un poquito por temas que salían revistas y tal, pero las novelas me parecen absolutamente gloriosas y y Bueno, también me parece curioso que durante la promo no no se esté sacando nada a Cádiz, porque y entiendo un poquito por qué creo que puede ser, porque okay. Balart y, y por ejemplo Lem son, que a mí también me gustan mucho, son muy exuberantes, ¿no? A nivel de escritura y tal, si barroco, tú tú lo lees y joder que yo tengo una una sustancia ves que es literatura eh a primera vista y tal por los cuatro costados pero él tiene este digo Chadik eh, tiene este lenguaje así de esta el porcasa y tal eh y un me doy cuenta y yo surveyo bastante en el en el Kindle y tal y, y me doy cuenta que cuando leo el libro de Galig no no hay casi nada que subrayar, pero no, hay párrafos gloriosos, <risa> gloriosos, pero es casi nada, pero el hijo de la gran puta te lleva a unos a unos momentos extrañísimos, ya unos tal de la mente, ya unas cosas eh loquísimas que que tal vez los otros no consiguen y En ese sentido, tal vez para mí Cádiz es más modelo a la hora de de escribir esto. También porque sobre todo en las novelas ya digo que hay otro tema y es que jamás, jamás de los jamases tienes ni puta idea de para dónde va a ir aquello. Y nunca y y y no pierde el hilo el tío, o sea, te, te lleva superbién, todo parece tiene una un, una coherencia interna y y funciona de una manera natural, pero no eh yo entiendo que ahí a ver que creo que el tono también es muy distinto porque él no tiene tanto humor y tal, pero sí sí, entonces nada, en función de eh dicho de pues De eso también conocido vulgarmente conocido como spam, ¿no? Que tiene son un, un Excel lleno de direcciones de correos de gentes del mundillo, ¿vale? Yo no, no conozco a nadie, o sea, porque yo por las noches salgo con mis amigos, si me emboracho y con mi novia y hacemos nuestra vida, pero yo no me muevo mucho, la verdad, por ambientes literarios, por las presentaciones de mis amigos, mis amigos son tres y de, de, digo a relacionadas con el mundo literario y hago spam, hago spam, o sea, sin miramiento y a lo mejor luego en algunos sitios que te contestan son sitios de, estos de autoedición porque a la hora de <risa> coger direcciones al guarro, pues eh, se te ha colado una de esas, pero y bueno, ahí el amigo Enrique él intententar pues le eh, gustó el libro y y aquí estamos. <risa> Pero vamos, eh sí, el el llamar la cosa, estamos. <risa> no, no, no. Me dijes que era tu primera presentación, me has dicho. Sí, sí, es mi primera presentación. No sé, eh yo yo siempre soy, digo a las editoriales, eh yo todo lo que sea promoción y que sea bueno para el libro y tal, me dices que vaya a tal sitio, me entrevistan, que me dan de tal eh yo voy, pero yo demo de tu propio Se a mí el evitar. mundo del reportaje y de estar ahí dando la chapa a lo justo. Y y la verdad eh las otras editoriales no lo organizaron jamás eh excepto la del cómic, eh la, de la novela gráfica esta que hice con Pierrita. Eh, a mí me parecía bien también, o sea, no, tampoco, aquí yo tengo mucho resentimiento para todos, pero no, ¿por qué no me organizan presentaciones? No, a mí no, de presentaciones me, me, me parece muy bien igual que hacerlas. Oye, y ahora que que este libro ya es ya es, ya es irreversible y que impidimente a ser una editorial que que está situada, que sube bien, que que hace presentaciones, que, que promociona los libros, lo de sacar cosas de los cajones, que eso que pues eh ahí estamos le ha pasado le ha pasado una la, la novela que es inmediatamente anterior a Tabulario Enrique eh también tiene también el crédito elementos así en medios de la ficción y ahí estamos cruzando los dedos fuerte me con lo que le ha gustado este porque la llamada podría haberla grabado y ponerla ahora <risa> cuando me pidió la presentación yo te he dicho que estaba fadas y he localizado la un, un parrafito donde salía la frase esta de un uniforme es una enfermedad mental, igual puedo leer dos claro, dos párrafos para compensarlo de haber dicho de que está enfadado y así os hacéis una idea. Em, eh, un uniforme no tiene por qué ser de tela, dice Fede. Un uniforme es una enfermedad mental. Los uniformados se premian entre sí por los servicios prestados, dice Fede. A cambio de vestir sus uniformes, los, uniform los uniformados obtienen automáticamente casa, libertad de movimiento, comida, Fede habla mucho de los uniformados, del complot que tienen en marcha, pero nunca van a ganar, dice Fede llevándose la boquilla a la boca. La pipa de agua gorgotea. Nos regocijamos en las burbujas atropellándose en su aroma dulce y subyugante. Finalmente Fede se duerme. Deliberamos. Si fuéramos uniformados en vez de ser hombres, todo resultaría más ventajoso. No obstante, los uniformados solo viven malas experiencias, solo deparan malas experiencias, por eso somos hombres. Por eso nos gusta ser hombres. Joder, no joder. En en realidad ojo. eh sé, sí, está bien, no sé. Ahora ahora le da como a, a puro. Ya no, o sea, ese la la verdad que es es un relato donde la voz, eh, ¿no? Eh, esa voz que tal es una en fin, eh, es un Normalmente lo mío es más tener a alguien muy muy muy a la persona en primera boca con este tipo de inseguridad, ¿no? <risa> eh, pero si sí, ese, es, ese es otro registro. La verdad es que sé sí que también había una voluntad de que todos estos fueran bastante distintos entre sí. sí eh, sé. No sé si te nota, pero bueno, hay eh cuentos donde tienes un narrador en primera persona totalmente enloquecido y que está fatal de lo suyo y cuentos con voces muy extrañas eh y tercera persona fría y distante, no sé, incluso eh, buenas personas, eh, o sea, quiero decir, sí, así sí. como algo exótico. Sí, sí. Bueno, es una buena persona con su, con bueno, tácticas es que buenas personas pero que es que, bueno, que van destru como... destruyendo, sí, sí. haciendo mucho daño, ¿no? A la gente también, o sea, son muy amigos de sus amigos. Es ni siquiera quiero hablar sin hacer spoilers. Claro. Claro. Sí, sí, es sí, sí. Pero este esto es del relato del de nuestra canción, ¿no? Sí, es, ya va. Claro, eso es una es como una voz colectiva dice son buenas personas porque son amorales, o sea, es que es una cosa muy curiosa, no sé, pues, claro. No iba a hablar, eh. me nos reventamos, está muy bien, está muy bien el piloto. <risa> ¿Sí? Se te moló? Sí, eso me gustó. Es está a un tres a un tres de quedarse fuera por culpa de que tú, tú no Nada, no, eh mi mi editor eh, no ha acabado, pues no ha acabado. No me ha gustado mucho. Una bueno, por curiosidad, eh, porque no no hemos hablado tampoco, pero eh hubo un momento que me dijo que ese no la acababa y que eso sí que a la otra editora de, de la editorial le he molado mucho y que otro sabor sería hablar por ella porque estaba y, muy bien ¿no? y yo dije que bueno si lo decidía quitarme parecía uh -huh. bien y tal que y pero que de, la verdad es que me parecía de los más originales, ¿no? Sí, sí, el, ya no si buenos o malos, el más, el pero un plástico a lo mejor uh -huh. de todo y y que me parecía que era interesante que fuera en libro porque da un registro muy distinto de todo el resto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, tenía un punto tan más experimental si se quiere. Y y no, no, finalmente el tipo fue pidiendo, pidiendo por ahí y tal y <risa> pues no no creo que eso que nada. Menos uh mal. -huh. ¿Alguna pues pregunta más, no? Pues ahora toca firmar libros aquí, por... claro. <risa> Esto lo han dicho, ¿no? muchos y mucho rato, ¿no? ¿No? Bueno, lo que lo que se tercie. Pues ya está gracias a todos. Gracias, gracias a Robert y a mi Sí. sí, sí, claro, tío. Yo que fijo, en serio, fijo. Sí, sí. Pero no nos soportarle, pero la no, verdad, no sé si el no, no hemos hablado por mail ni por teléfono ni mm -hmm. por nada. Eh... Bueno, eh... Pues si no, no mediante Enrique nos pedimos claro, en mail y ya está. Eh, exacto. Se ha pedido a Enrique el turno. Bueno, el nombre es muy fácil, es Migueltero y Jiménez, vamos. Pero yo sería Puertas y Jiménez. Pues ya está. Hay ¿no? un punto entre Sergio y Puertas, pero me parece que se puede obviar y que la cosa chuca. Y que ahí. llega igual, igual. Vale, guay, tío. Eso no sé si es anterior. Sí, sí, fijo, tío. Sí, bueno, eh, te agradezco mucho de verdad. Bueno, así es, está muy guay el libro que está ahí. Ah, sí, y ahora digo. A ver, eh, sé. No sé si